Ideas de negocio, el podcast. Episodio 18, papanoeladomicilio.com Bueno, hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Una semana más por aquí, generando Ideas de Negocio. Espero que eh, os estén gustando, como siempre esperamos eh, vuestro feedback, comentarios, lo que queráis, lo que necesitéis al otro lado. Nos encantaría escucharos. Somos poquitos de momento, pero oye, siempre es bienvenido. Así que os animo a todos los que nos escuchéis a eh, escribirnos pues ya sea por eh, el canal que nos estéis escuchando o bien a través del formulario de contacto de la web y como digo estaremos encantados de eh, recibir vuestro feedback. Bueno, si todo va bien, al otro lado del cable tiene que estar Luis. Hola, Luis. Oh, yeah. Aquí estoy, Norea. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. <ríe> Empezando de buena mañana. Empezando de buena mañana. De ¿no? buena Oye, mañana. ¿qué te parece la idea de, de, de hoy? Empezando febrero, me parece me parece perfecta para empezar a prepararla ya para <ríe> para la <para> Navidad <ríe> que viene. Ahora que estás todavía con el hype de bueno, acaba de pasar la Navidad, la tenemos fresquita. Y, y que tenemos tiempo para que luego no digan, no, es que no tengo tiempo de montar mi negocio online. Pues bueno, pues ahora ya tienes un negocio que puedes probar preparar durante un año. Y seguramente claro. la, la preparación te, te quede tiempo. <risas> claro, claro. Hombre, a ver, las cosas un poco hay que prepararlas así, ¿no? No te puedes poner en noviembre a preparar eh, una campaña para diciembre. O sea, irías un poco tarde y además una campaña así, ¿no? Que tienes que organizarla toda muy bien y demás. Bueno, antes de meternos en la idea, ¿qué tal tu semana? Pues mi semana muy bien, estoy con, con, bueno, siempre, ¿no? Estamos con mis movidas. Estoy con un proyecto muy guay del que no puedo hablar, es tu Secret, ¿vale? Oh. Eh, bueno, la verdad es que no sé si es Top Secret, pero simplemente por la manera de referirse a él sí que parece Top Secret. Pero bueno, tiene que ver con formación de, o sea, como algo grupal, ¿vale? Con más emprendedores. Y, y es una idea que bueno tampoco sé si, si va a acabar desarrollándose, pero la manera de enfocar de la persona que me lo ha propuesto me, me ha parecido muy guay y aparte me parece un tío muy echado para adelante. Entonces de momento estoy ahí como, como en el club secreto eh, viendo a ver si podemos desarrollar una, una idea muy chula que, que tuvo este chico y, y eso me está comiendo bastante tiempo. Me está comiendo bastante tiempo. Luego el tema de páginas web y marketing online, pues guay, porque ya justo ayer, que era principios de febrero y lunes, eh, se me aprobaron ya varios presupuestos de marketing. Oh, Entonces, qué guay. Sí, genial. Y, y bueno, y el coworking, pues bien. Uh, no hay. Mientras que esté dentro de los límites, no. <ríe> mientras que no salte la, la alarma, el botoncito rojo, todo bien. Así que bien, genial. Bien, bien. ¿Tú qué tal? Oye, ¿Este chico se puede decir el nombre? Uh, no, por si acaso uh, no lo. ¿tampoco? Por si acaso no. Por pues bueno, si acaso bueno, no porque ya, ya no. Me dirá, ya me lo dirás porque yo tengo sospechas. Sí, bajo cámaras te lo puedo decir. O sea, of the, <risa> <off> the <risa> <course>. <risa> sí, o sea. Of the sea, record me lo puedes decir. Bueno, sí, pues luego me lo o, cuentas o the record te lo puedo decir porque lo que te digo, no se ha especificado que, que sea súper secreto, pero sí que es cierto que, que, que, que por si acaso no quiero ser yo el que destape el pastel. ¿sabes? Ya, ya, ya, claro, es normal, es normal. Es, es como, normal. El, como el infoproducto este de, de, de Irra Bravo, que tiene un curso de de, de, de copywriting. Y, sí. y dice que hay un regalo y todo el mundo, que claro, y siempre y el regalo y el regalo y el misterioso regalo y la gente cuando lo compra, bueno, es que viene con un regalo que, que es increíble, bueno, es que el regalo vale más que el propio curso y tal, y nadie, y claro, todo el mundo dice, bueno, ahora que ha quitado el regalo porque justamente cuando acabó enero eh, decidió quitar el regalo eh, decían, bueno, ¿y cuál era el regalo? no, no, no, no, no sé, y toda la gente que lo que lo tiene o que lo ha pedido, nadie dice, no voy a ser yo el que desvele el secreto pues aquí es un poco lo mismo, mi teoría es que el regalo puede ser la elección de... del de lo que puede hacer el secretismo, ¿no? Del poder que tiene el secretismo de decir, oh, ¿qué es el regalo? Ah, claro, claro, Para mí claro. que el regalo claro. es metafórico, ¿no? Es, es la misma lección de, de tal. Pero bueno, en cuyo caso, a todo esto da cuenta de que venía, porque me voy por las ramas, porque por si acaso no, no puedo decirlo todavía no, en, en alto. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. llegará. Pues nada. Nada, yo mi semana resumen súper rapidito. Eh, como tengo el proyecto de este mega gigante... De sí, sí. página web, de un centro de estudios que vengo contando desde hace tiempo. Sí. No, será, eh, ya... ¿No será la licitación de Renfe por 700.000 pavos para renovar la web? ¿No has visto la, <risa> ¿no has visto la noticia que...? <risa> No lo he visto, pero no, no, no. no. Pues andar rolando no no porque... es mega grande. Es que hay gente quejándose de que eso es mucho dinero y, y los programadores o la gente que sería la que tiene que desarrollándolo diciendo que es muy poco para todo lo que hay que hacer. Claro, Entonces, es que joder, es que sí, sí, sí. ¿no? O sea, te pones a hacer una, una página web y empiezan a pedir y empiezan a pedir y ahora claro. empezamos es a sumar horas y empezamos a sumar Renfe. horas. La de Si no tiene ya. que ir al fino, claro. Si no tiene que ir al fino una web como esa. Desde luego, bueno. desde luego, Perdona que te he interrumpido. Dale, Caña. No, nada, nada, pues eso, que, que mucho lío con esa web me quita el trabajo para hacer. O sea, me quita horas para hacer otro tipo de cosas. Así que claro. sacando eh, los cursos de la escuela, los cursos de boluda. Y con algunas sesiones de consultoría más esto, ahí se resume mis semanas de últimamente. Así que muy, muy sencillito. Guay. Guay bueno. guay. guay. Te, iba, te iba a poner una cosa ya, esto ya de primicia, porque justamente mientras estaba esperando para el podcast me he puesto el programa de boluda. Y en la idea de negocio que tiene él hoy. Sí. Eh, es gracioso porque cuando él la saca es cuando nosotros grabamos. podíamos coger, cuando estemos faltos de ideas, cogemos y, y rebatimos una devolución. Y rebatimos las suya, es verdad, no claro. había caído en eso. Sí, sí. Pues la de hoy ha sido muy divertida porque ha sido mediador en un proyecto de compraventa de, de, ¿De, de páginas, páginas. O sea, me, mediador de compraventa de páginas web. Y me ha hecho, me ha hecho gracia porque me ha recordado a la idea que tuvimos de Wala Business que era hacer un pues marketplace para, para comprar y vender. Él lo hace más como a marca personal, no a una persona que se dedique a ser mediador. Pero me, me resu es curioso porque todas las características que dice y todo lo que habla se puede aplicar para una plataforma de, de compraventa de, de páginas web. Así que si boluda lo dice, no voy a ser yo el que diga que es una mala idea. <risa> <risa> bueno, uh, sería así un poco como servicios, ahora que estoy yo con el tema de cambiar de casa y tal, sería como uh, servicios inmobiliarios, ¿no? Como lo que hace una inmobiliaria eh, pero exacto. en el mercado de las páginas web. Exacto, que bueno que es... Er, Era un poco la idea también del Marketplace, ¿no? El ser el, el mediador, ¿no? Como si fuera una inmobiliaria. Sí, pero Yo a ti al final es la persona de referencia, ¿no? Lo que dicen. Sí. No lo he escuchado, ¿eh? No lo he escuchado. ¿también? Sí, sí, sí. No, no, no. Pero, pero efectivamente. Y de hecho creo que hasta pone el mismo símil que acabas de poner tú. Ah, sí, ¿no? De, sí, ¿verdad? Sí, el de la inmobiliaria. Claro, es que es como muy... Se viene muy a la cabeza. Bueno, sí. pues bien, bien, bien. Bueno, pues si te parece vamos con, con tema de hoy, con idea de negocio de hoy. está Idea de, de negocio tiempo. de hoy. Eh, ¿Cómo cómo? Te digo hizo? que hace tiempo que se me ocurrió. Hace tiempo, sí, bueno que sea de tiempo. Me lo dijiste en diciembre. <risa> lo dije en, en pleno tres en navidades. Tres meses concretamente. <risa> <risa> en pleno apogeo, hombre, es que es cuando surgen las ideas. Claro, claro, claro, ¿No? claro. Bueno, pues venga, voy a explicar así un poquillo. La idea de negocio es todo surgió a raíz de eh, un episodio también de Joan, de Boluda, que había invitado a una chica que se dedicaba a escribir cartas. Eh, de Papá Noel y te las traen súper chulas, súper eh, eh, personalizadas, pero escalables, ¿no? Porque la carta tiene una estructura, pero dentro de la, de la carta le mete variables. Yo creo que en este, en este podcast ya lo he comentado alguna vez. Y te viene como una especie de sobre con el nombre del niño, luego con un regalo aparte y tal. Tiene como muchos complementos, ¿no? Entonces, pues, yo le cogí una para cada una de mis niñas. Y, y bueno, pues eh, hasta ahí todo bien. El caso es que luego me empezaba la mayor me empezaba a preguntar, ¿no? Y decía, <risa> quiénes son estos señores? Los claro, claro, claro. A mí no me mola mucho el rollo de, de mentir la saco con el tema de Papá Noel. O sea, yo más o menos se lo estoy pintando como que es un ente eh, y que está ahí y que a veces viene representado por nosotros, a veces viene representado por la Omi, que es la abuela en alemán. Eh, a veces viene representado por el OPA, eh, que es el abuelo en alemán, <risa> o viene representado por los tíos o por quien sea, ¿no? O sea, que, que no es que exista sí. verdaderamente ni que está en su casa, ni no porque me parece una bola demasiado... O sea, yo le estoy diciendo a, a mi me... hija, no mientas y luego yo te estoy metiendo la bola del año, ¿no? Equilicua. A mí me pasa lo mismo con Pochito. Siempre, todas las navidades, que solo ha tenido unas, le, le, regalo, le regalo bolsas de comida húmeda, que es lo que a él le gusta, sí, es como su chistería. Sí. Y yo no le miento, yo le digo, Pochi, aquí ni Reyes Magos ni hostias, me estás costando el dinero. Producir, <risa> claro. que me estás costando el dinero. Yo no le miento, no quiero que sea un gatito engañado. Claro, claro, bueno, pues algo parecido, pero extrapolado a humanos. Pero con niños. Con niños, claro. Entonces. Bueno, pues ahí un poco pensándolo, ya me preguntaba, mamá, y entonces tal, y, y me decía, mamá, ese papá Noel no es de verdad, es un hombre disfrazado. Yo, <ríe> efectivamente, hija, tienes razón, ¿no? <ríe> no, te voy a, no te voy a mentir, es un hombre que se ha disfrazado y tal, y no sé qué, y ya, ¿qué, qué coño? Pues sí. Por ejemplo, el día de Navidad, ¿no? Esto sería como el día de Navidad, o sea, sería tra un trabajo para un día únicamente o para la noche de reyes, ¿no? Pero el día de Navidad o el día de Nochebuena, ¿no? En mi caso, yo soy muy de Papá Noel y los regalos se hacen en Papá Noel y además se hacen por la noche, no por la mañana, te los encuentras, ¿no? Viene Papá Noel y los deja. Lo que pasa es que en mi casa viene Papá Noel cuando, ay, qué casualidad que nos hemos ido al baño, ¿no? O, ay, qué casualidad que nos hemos salido del salón un no momentito, pues, y, nos hemos ido Dios, otro año que nos pasa. y, ay, qué pena que ha venido pero no estaba, no sé qué. Entonces, oye, ¿por qué no contratar a una persona que venga disfrazado, pero disfrazado bien? O sea, no que mi sí, niña sí, sí, de cuatro años se dé cuenta de que está disfrazado, ¿no? Super caro. No sea el típico de los Simpson que sale bebiendo cerveza ahí claro no pero a ver o sea que te quiero decir sí, sí, que bien, que hecho, bien gente, hecho puede estar muy guay hay gente hay gente que se disfraza y que diría bueno pues un niño a lo mejor no se da cuenta qué coño se dan cuenta que no veas o sea es que no, tendría que estar la barba eh? tenía que ser de verdad y todo todo o sea tienes que empezar a cultivar la barba desde ya para empezar ese trabajo bueno hombre o también puedes también puede ser postiza y decirle al niño porque yo creo que también la gracia está que la persona tenga tenga ese don de gentes ¿no? De a mí si me pilla si yo hago eso y voy con la barba postiza y me pilla le digo digo, es que me he afeitado pero no quiero que los demás niños lo sepan así que solo lo sabemos tú y yo y encima el chaval se siente como especial claro, claro sí, pues algo así estaría guay claro, claro a mí siempre me han gustado los niños a mí eso me encajaría sí, oye pues mira sí O sea, siempre me han gustado los niños de los demás. De los demás, a mí Siempre ¿no? me los niños de los demás. Claro. Pero todavía no tienen los tuyos, ya verás. Si los tienen claro, algún porque día... Porque ves, para ese, para ese ratito está bien. ¿El que Se ha cortado. Eh, que, que para ese ratito está bien. Sí, para ese ratito, ratito que vas también. a estar con, con, con ellos bien. lo disfrutas. Claro, claro. Bueno, pues la cosa sería esa. Muy caracterizado, muy metido en el papel y que trae claro. eh, unos regalos que puede ser o bien... que tú le das, ¿no? O sea, digamos que en ese sentido. O bien sentido, que se incluyen ¿no? un regalo sorpresa, claro, ¿no? No, no, yo no lo haría sorpresa, ¿No? no, no, no, yo no compraría regalo sorpresa. No. Yo no pagaría por comprar un regalo sorpresa porque te meten una mierda como una casa. Y te lo no claro yo diría un detallito de estos es de un euro sabes como cuando vas a, a un sitio de estos que dice oh regalito sorpresa por un euro ya sabes que no va a haber ahí gran cosa pero bueno sí de pero que no que... tío que se quita toda ah. la ilusión no no no mira yo lo yo ah. lo había pensado lo había pensado así o bien tú le das los regalos que quieres que le den a los niños que, que has comprado tú vale uh -huh. entonces lo único que tendrías que pagar es el hecho de que la persona venga o le puedes decir, mira, es que le puedes decir, pues eso, a Papá Noel directamente, pedirle a Papá Noel directamente, ¿no? Oye, yo quiero que me uh -huh. compres esto, esto y esto. Pero no me traigas nada de sorpresa. Yo, por lo menos, como madre, no. Claro. Porque si me traes uh -huh. algo de sorpresa, o me vas a traer algo que no me gusta a mí, o le vas uh -huh. a traer algo que no le gusta a la niña. Entonces, ahí claro. está como demasiado vendido. Y además, Usted, otra cosa? Uh -huh. dale, dale. por parte del negocio... Al ser todo tan personalizado, te permite subir los precios. Uh -huh. Porque si no, es claro. Eso... Sí, sí, bueno, y lo subes una barbaridad, claro. No, no, esto, si esto es un servicio muy caro. Claro. O sea, tú ten en cuenta que claro. vas a venir el día 24 de diciembre. Claro. O sea, esto, esto es caro, es solo un día, vale, podemos sumar al 25 y si te coges a tu primo y a tu cuñado, te puedes ir también la noche de Reyes. Pero, <risa> claro, pero te quiero decir que son solo dos días. Vale, podemos alargar un poquito y a lo mejor hacemos un vídeo de preparación o hacemos alguna historia, pero es, es como muy puntual, es, es únicamente campaña de Navidad. Y además el Tal día cual. de trabajo, trabajo solo son dos días, por lo tanto, no vas a venir a mi casa por 20 euros. Tal cual. No, a esto sí, sí, es sí, sí. un regalado que le haces a tus niños un día y ya está. O ¿Sabes lo que me sí. también como regalo? Que se me ha ocurrido, si, si le metemos un poquito también el rollo, pues que igual el regalo no sea físico, ¿no? Porque si lo que dices, ¿no? Si también jugando un poco con, con eh, las ideas de cada persona, pues igual eh, regalar una donación, un, un, un apadrinamiento, ¿sabes? Algo así. Ya, hombre, sí, eso está que, guay. Que, eso, pero para que transmita unos valores, ¿sabes? Además. Ya, tío, pero de, háblale a mi niña de cuatro años de valores. Bueno, vale. <risa> sí. no, pero si se lo dice Papá Noel, igual ya sí. <risa> sí, pero yo creo que. O sea, le puedes regalar algo en plan de valores. Mira, que pues eh, para los niños claro. pobres, no sé qué, nosotros siempre hacemos recogida de juguetes y para los claro. niños que no tienen juguetes o para otros niños, pues se lo damos y todos los años lo hacemos. Y ella lo entiende bien y tal, y venga para, lo, para otros niños y no sé qué y tal. pero ella quiere juguete para ella, tío, es que no, claro, no, no, no. es que la mente de los niños es, va de otra manera, ¿sabes? Son muy solitarios pero además es que se les bombardea siempre o sea, mi niña está pensando ya en la Navidad del año que viene en lo que se va a pedir, porque está continuamente o sea. bombardeada, entonces claro, ¿cómo le vas a decir eh, no, mira, el regalo... <risa> esto, esto <no> <risa> que, claro, es para no decir, a pues, que... vale, pues, muy bien ¿sabes? Que yo creo que... Pues muchas gracias, mano, ¿eh? Claro, no claro, sería a lo <risa> mejor... Gracias. Hombre, si hay más personas, pues a lo mejor regalo común para tal. Pues bueno, ¿no? Pero yo bueno. creo que para los niños a lo mejor no, no funcionaría mucho. Luego, como he comentado, tema de pricing mmm, súper elevado. Claro, claro, muy claro. Bueno, un servicio deluxe, Super deluxe, un servicio premium. Super deluxe. Y luego, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que esto es un negocio que muy fácilmente se puede, se puede compensar, por ejemplo, con un negocio estacional de verano, de, tal, de, verano, de claro. tal manera que tú estás siempre trabajando, pero claro, trabajas primero en un negocio y preparando un negocio, ahora empiezas ya a preparar el de verano, por ejemplo. En septiembre, que ha pasado el verano, claro. empiezas a preparar el de navidades, ¿no? No sé si se podría, si sería factible o te faltaría tiempo. Yo creo que se podría. De hecho, lo que estaba pensando es escalarlo, porque aunque a priori parece no escalable, si, si se convierte en tan premium, premium puedes incluso dedicarte a buscar papá noeles y a buscar padres que quieran contratar a papá claro. noeles. O sea, sería una manera de, de escalar. Claro. Igual el primer año lo haces tú solo y dices, está guay, me saca sacado un dinerillo... Pero igual luego dices, "Oye, pues si si ha habido mercado, si he comprobado que había mercado, si si hay gente que me ha contactado y no he podido cerrar por tema de que faltaba de que no podía estar en dos sitios al mismo tiempo, pues oye, igual para el año que viene puedo buscar también Papá Noel y si seguir claro, moviéndolo." Claro, claro, claro, o sea, la idea al final es es montarte tú tu empresa de Papá Noel a domicilio directamente. Oh, claro, yeah. claro. Oh, y yeah. luego cómo ves tú el tema de empezar a moverlo? El tema de empezar a moverlo, pues de hecho me recurriría otra vez al capítulo que, que dijiste, en el de, la, el de las cartas a los reyes magos, porque lo escuché y me parecía además una idea brutal, porque es que además creo que ellos la, la podían descargar directamente en PDF, ¿no? Ah, ¿La carta? Yo creo... ¿O que te la enviaban no, no en... la, podemos... ¿O te la, no, no la por... podíamos descargar, si no yo me la hubiera descargado. Si te daban la opción me la hubiera descargado. No, te la envían ellos en DIN A3, en un papel pues duvillo, no sé si están... chulo. Pues no sé si estaban buscando la manera de, de hacer que tú lo pudieras descargar o era otra modalidad que sacaron para otro tipo de carta, que me pareció más genial todavía, ¿sabes? Porque no tienes que. No tienes que estar con. Con envíos físicos. Claro. Físico. claro. En, entonces, eh, lo miraría por ahí. Yo supongo que sería. Eh, habría que mirar intereses. Eh, lo segmentaría en. en haría. Me, lo que primero se me viene a la cabeza es Facebook Ads, ¿vale? Porque en Google mmm, me parecería raro que alguien pusiera. Eh, papá no era a domicilio, aunque bueno, también lo probaría, quiero decir, como además Google AdWords te da 75 euros para invertir por los primeros 25 con 100 euros, que te, o sea, puedes invertir 100 euros y te cuestan uh -huh. 25 y por 25 hacer un estudio de mercado de poner, por ejemplo, pues Papá no era a domicilio me parece muy, muy bien, o sea, con eso puedes ver si hay, si hay uh -huh. mercado eh, en Google y luego, por ejemplo, en Facebook Ads, pues segmentaría, haría publicidad segmentada una imagen llamativa que, que explicara pues eso eh, Papá Noel a domicilio pues una imagen de Papá Noel en, en, en una puerta y que pusiera Papá Noel a domicilio y segmentaría entre el público de gente que fuera eh, padres padres recientes porque claro queremos eh, queremos gente no que tenga niños que sean pequeñitos claro. ¿no? no que sean grandes entonces padres recientes no sé si habría de alguna manera incluso de segmentar la edad que tienen los hijos no sé no sé porque hace tiempo que no que no tengo que segmentar a, a ese tipo de target Pero, pero como Facebook además se está poniendo las pilas cada vez un poquito más, yo supongo que ya sí que se podría incluso. Y eh, que tengan cierta edad, ¿no? Para que también pues sea gente que, que esté un poquito metida en el mundo digital y que sepan comprar online y tal. Que parece una tontería, pero pero igual una persona, gente muy mayor, pues igual no... no Sería meter a más público que potencialmente te puede traer menos y, y probaría mm. con esas dos. Quiero decir... El, para el producto mínimo viable, ¿no? Que es el que estamos comentando un poquillo de, de una persona un día, por decirlo ya, de alguna manera. Claro, claro, claro. Empezaría la campaña a final de noviembre, la empezaría, la terminaría a principios de, de diciembre. Bueno, la terminaría, la dejaría en, en funcionamiento, pero ya en la primera, segunda semana podrías ir viendo eh, resultados. Después de tres semanas de, de que esté. Claro, que Orlando. al final es organizarte. Eh, ¿cuánto, ¿A cuántos sitios puedo ir? Esa claro. noche. Y al día siguiente. Y, y, y, y además claro, de, hay no... una cosa que, que no has dicho y que yo creo que no lo has dicho porque se te ha pasado, pero que habría que acotarlo a una zona. Porque, claro, no te puede salir eh, uno en Móstoles y otro en en, yo que sé, en Málaga. Efectivamente, se me ha pasado completamente, pero tal cual. Si lo vas a hacer, por ejemplo, en Madrid, pues acotas en Madrid, incluso. Incluso dentro de Madrid, Madrid yo acotaría. Pues Madrid sí que... Claro, efectivamente. Empezaría acotando y luego, según viera, si veo que hay mucha gente, pues genial, Si lo dejo lo más acotado posible. Si veo que hay poca, pues igual acotaría un poco más. Digo, por un día igual no me importa. Igual puedo organizar una ruta que sea ir por varios puntos de Madrid. También como en esas fechas no suelo, creo que no suele haber mucho tráfico, ¿no? Hombre, eh, yo creo que a la hora ya de cenar, después de cenar, a la hora de cenar no hay tráfico. Pero un poquito antes, a las 8 de la tarde, que sí, sí. que a veces tengo que tenemos que ir nosotros a casa de mi suegra, Uh, justo uh -huh. o antes de cenar o antes de comer, flipas como está la M40 o sea, pues es otro, otro factor que habría que tener en cuenta cuando, cuando fiches eso, la, la, la ruta claro, que vas a hacer claro lo que pasa es que esto sería ya como pues eso, justo justo en el tramo de cenar, ¿no? ¿Está todo el mundo en casa? Mundo bueno, venido. yo probaría desde por la tarde porque igual hay gente que, que pasa todo el día juntos y entonces pues hay gente con la que puedes empezar antes. Lo digo porque así son más visitas Ah, ya, viene. claro, y que puedes tampoco, ampliar un poco. Si la gente va... Claro, si la gente va a pagar mucho tampoco puedes decir eh, Diego, saludo y me claro, piro. Claro, claro, claro. Claro, eso depende un poco del servicio. Entonces, pues bueno... Es que pues el servicio lo puedes alargar un poco como quieras, le puedes leer un cuento y entonces pues en vez de ser, es que no sé, habría claro. que pues, hacer cálculos, pero yo no sé cuánto podría ser este servicio, pero si lees un cuento mm. es... lo puedes tarifar por cada 15 minutos, por ejemplo, cada media hora, cada media hora que estemos, por pues ejemplo. tanto. Claro, y además también es cierto que el, que el día 24 o el día 25 son los días, uh -huh. no los días clave, pero igual el 23, 22, ya fecha de Navidad es que los niños no tienen cole, igual hay alguna familia que igual por un precio más barato sí que, puede, sí que puede caer. Sí, a lo mejor también, claro. Que digas, oye, viene papá Noel a saludarte y para decirte que te va a traer un regalo, que te has portado muy bien, ¿sabes? Se, puede, se le puede... Llevamos mucho tiempo contándoles historias a los niños como para no meterles una ya, más, ¿no? Claro. Pues mira, como tiene que empezar a repartir por el Polo Norte ha pasado porque claro, te voy Sí, típico. Típico de, no, es que no le da dado tiempo y entonces se viene antes. Claro. claro. Sí, bueno. O, lo, típico, lo típico a mí me decían muchas veces que me, a veces me daban los regalos por la noche y me decían, es que esta es la calle más importante de la ciudad. <risa> entonces pasan primero por aquí y luego ya Joder, se van a repartir manche, los regalos. Y lo que te digo, que ahí ya quedas como hostia, qué guay, soy importante para los reyes <risa> claro Claro, tú, claro, tú lo dices como tal, pero luego tú piensas como lo ve sí. el niño, el niño lo ve como hostia, que ha venido, que ha venido Papá Noel a entregarme las cosas a mí antes de sí, irse sí. a repartir, o que ha venido a decirme que me querías. Claro, claro una sí, sí, sí, total, total, no. Eso así. Bueno, pues nada, esta es la idea de negocio, bueno, no sé si tienes algo más que pues hay está, que estamos. apuntar. O... No, no, no, no, ha quedado bastante, yo creo que ha quedado bastante fina, hostia, y además que la puedo hacer casi sí, cualquiera. Sí, hacer. O sea, que la barrera de entrada baja Para lo bueno y para lo malo Como a cinco personas se le ocurran lo mismo Están navidades Hombre, Pero, <risa> igual se hacen la pero es, que, es que no, porque hay mercado suficiente O sea, tú te vas a la zona De las rozas, el otro se va a la zona de Parla, el otro se va a la zona de no sé qué Joder, si es que no te da No, no hay tiempo para mucho Es que lo, lo, lo bueno sería que, te, que tengas Todas las casas relativamente cerca Porque sí, como, que, por ejemplo, como tengas que Una en Aranjuez pues mira, Y la otra la tengas en el escorial joder, me vas a contar pues entonces vamos a hilar más fino y vamos a meternos en, en, en barrios de, de cash claro, claro, de claro, claro, claro claro, la segmentación vamos a, sería vamos a hablar sin sí, tabú yo para mí la segmentación aquí sería pues eso, pueblos como un poder adquisitivo medio alto claro sí, porque, porque es que va porque a ser si un no, servicio no ser muy caro, claro premium sí. Pero... pues nada Lo dejamos, pues nada, pues hasta la semana que viene. La semana que Muy viene, además. Si queréis comentar cualquier cosilla <ríe> o eh, proponer vuestra idea de negocio, que por cierto, tenemos por ahí una propuesta eh, que nos hicieron, la semana que viene la hacemos, ¿vale? ¿Tenemos una propuesta? Pues yo no tengo... Bueno, sí, pásame. Sí, sí, Oye, ahora, ahora, ahora, no te cuento, ahora te cuento. <ríe> perfecto, perfecto. Pues eso, esto lo hablamos en top Secret y ya para el capítulo eso que viene es. lo sacamos. Bueno, pues nada más, un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.